La Glorieta, con y Alonso. Saludos, son las 9 de la mañana, tenemos 15 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este martes 17 de noviembre. Hoy conoceremos la actualización de los datos por municipios... ...pero nos tememos que las cifras no vayan a mejorar... ...ya que de los 56 brotes detectados en las últimas 24 horas... ...seis de ellos se han registrado en Elche... ...y todos, esa media docena de brotes... ...son de ámbito social, con 29 personas contagiadas... ...de nuevo se confirma que la mayoría de los contagios... ...se producen en las reuniones familiares... ...y en los encuentros con amigos... ...donde las medidas parece que cuesta cumplirlas... ...la mascarilla, la distancia... ...y optar por espacios al aire libre... ...y no por sitios cerrados para esas relaciones sociales podrían evitar muchos positivos y las medidas permanecen para evitar más fallecidos. En la comunidad hay más de 1.600 enfermos ingresados en estos momentos, de los que 544 están... ...en los hospitales de nuestra provincia... ...con 111 pacientes en la UCI... ...los contagios aún no se han frenado... ...las muertes tampoco... ...y la situación de las residencias... ...sigue preocupando... ...hay brotes en geriátricos... ...en centros de diversidad funcional... ...como el de Yubalcó y de Elche... ...e incluso en centros de menores... ...en la provincia de Valencia de momento... ...pero las farmacéuticas ya lo saben... ...están anunciando la efectividad de sus vacunas... ...antes de obtener el visto bueno de las autoridades sanitarias... ...y el refranero español es muy sabio... ...todos sabemos que no hay que vender la piel del oso... ...antes de cazarla... ...en fin, estaremos muy atentos a la actualización de esos datos... ...en Elche... ...en nuestra ronda de noticias de hoy... ...y también este martes tendremos... ...como todos los martes... En cuestión de minutos, nuestra tertulia política con la portavoz de Compromís, Esther Diez y con la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Eso será en unos minutos. Con ellas hablaremos del criticado plan de movilidad, del plan general, del pleno extraordinario que se ha convocado para este viernes, o de la ruta del Palmeral. A las 10 de la mañana tenemos previsto, además, entrevistar a la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, a la periodista Genoveva Martín. ...para saber qué iniciativa va a sustituir este año... ...a los partidos tradicionales entre populares e informadores... ...con el fin de recaudar fondos... ...con los que combatir los efectos de la COVID en el Che. ...y acabaremos a las diez y media... ...hablando de la finca del Arsenal... ...cuyo proyecto urbanístico... ...ha provocado una recogida de firmas... ...para evitar que continúe... ...a grandes rasgos este es el contenido de un programa... ...que como siempre comienza con música... ...la que nos ofrece Rosana... Con su canción llegaremos a tiempo. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro...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 Llegarás cuando vayas más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes te sabrucha el corazón no permitas que te anude la respiración no te quedes aguardando Que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un botón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Hij los sueños, siempre keer el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos is tiempo Mejor lento que parado, desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación O oh, te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas. Sientes a espera y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan Als ze te slaan. De.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 Y cuando pasan nueve minutos de las nueve de la mañana, nosotros continuamos con más música. Nos ponemos nostálgicos para recordar al gran Nino Bravo, a la voz española. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas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 So América, cada nueva tarde. Si tu eres en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 Y al igual que el gran Nino Bravo, la cantautora Cecilia se apagó demasiado pronto a los 27 años al fallecer en un accidente de tráfico cuando se encontraba en la cima de su éxito. Hemos escuchado América, ahora escuchamos a mi querida España. España, esta España, mía, esta España nuestra, de tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España. España, esta España mía, esta España nuestra, de las alas quietas, de las vendas negras, sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre, quién bebía tu sangre cuando estabas seca? Mi querida Esta España, nuestra, pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu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 Todos los martes, en la glorieta Tertulia Política. Pues hoy es martes, 17 de, novi de noviembre, y tenemos ya eh, preparada a las participantes en la Tertulia Política de hoy. Son dos mujeres, portavoces de los grupos municipales. La portavoz del Grupo Municipal de Compromís y miembro del equipo de gobierno, Esther Díez, a quien damos la bienvenida. Esther, buen día. Muy buenos, muy buenos días. Y nos acompaña también en esta tertulia política la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, representando hoy a la oposición. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, pues eh, vamos a comenzar con la oposición, porque han llovido las críticas sobre el equipo de gobierno y en concreto sobre la portavoz de Compromís, Esther Díez, por ese plan de movilidad que no acaba de aprobarse pero eh, que ya muestra actuaciones polémicas, como la, en esto, la última, la, eh, la creación de esos carriles bici en José María Bup y Juan Carlos I. ¿Qué, qué, ¿Qué consideran ustedes? ¿La oposición están en contra de los carriles bici o están en contra de cómo se ha llevado a cabo esta actuación? Eva. Bueno, en contra de los carriles bici no estamos, pese a que Esther eh, parece que piensa que, que la oposición está en contra o que Ciudadanos en este caso está en contra, ni mucho menos. El problema está en que hay determinadas zonas donde se han, se han instalado estos, se han planteado estos carriles bici, pues que los vecinos están muy descontentos y que consideramos pues que se tenían que haber eh, realizado dichas actuaciones de otra manera, no encontrarnoslo prácticamente de la noche a la mañana, pese a que sí que se sabía que se iban. A, a poner estos carriles. Lo cierto es que en vez de eh, que haya menos tránsito en determinadas zonas, hemos conseguido todo lo contrario, que haya más tráfico en nuevas puntas, que haya más aglomeraciones, que haya problemas a la hora de entrar y salir a determinados establecimientos, como hemos visto estos días, etcétera. Y bueno, yo el tema de la contaminación, que se supone que es uno de los motivos principales para evitar más contaminación, pues creo que es todo lo contrario, porque al final, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos I, que es una de las, de las arterias principales de nuestro municipio, para salir del centro, para, para, abandonar el municipio, para abandonar el que desde el centro, puesto que la corredora está cerrada, pues ahora nos encontramos con muchas complicaciones. Y lo digo desde la experiencia, porque yo vivo por la zona y paso todos los días. De hecho, yo he comentado, algún, y Esther lo sabe, yo he comentado determinados fallos que he visto, los he comentado personalmente con ella, porque considero pues, que hay determinadas eh, actuaciones que todavía deberían de haberse... Eh, publicitado más o comentado con los vecinos, por ejemplo, al ser un carril bicidireccional, y esto se lo comenté yo a Esther, sí que es cierto que la, la vía Juan Carlos I es una calle de, uni, de, uni, de una única dirección, el carril bicidireccional y los vehículos que salen por las intersecciones, eh, pues vamos a ver los problemas que tenemos, vamos a esperar, porque cuando te viene una bicicleta por la izquierda, eh, pues la gente no está acostumbrada y tampoco tienes ninguna señal que te indique que tienes que cederle el paso o que tienes que mirar a la izquierda porque vienen bicis. Entonces, vamos a ver si ahí no se van a producir accidentes o vamos a tener problemas con esto. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que además se lo planteaba yo la semana pasada a Esther cuando hablé con ella. Claro, eh... Y luego pues, los vecinos se quejan pues, porque, por, por el tráfico que tienen todos los días, porque tardan muchísimo más tiempo en salir para poder ir a trabajar. Yo ya no hablo del colegio, por ejemplo. Yo hablo de la gente que tiene que irse a Torrellano o a otros puntos de la ciudad, tiene que coger sus vehículos desde la zona y prácticamente eh, son retrasos de media hora. Este, y luego hablaremos de José María Bug. Sí, no, no, hay más, hay, y del plan de movilidad. Esther, eh, bueno, también añado a, a lo de Eva Crisol, también soy vecina de la avenida Juan Carlos I, y lo que sí que me he dado cuenta es eh, que como peatón también hay que, ahora tenemos que educarnos para mirar tanto a la derecha como a la izquierda, porque por ese carril bici solo van a circular bicicletas o también van a permitir ustedes eh, los skaters y los patinetes. Los patinetes, como dice nuestra ordenanza municipal de circulación... Pueden ir por los carriles bici De hecho, generando estos carriles bici Que también utilizan los patinetes Lo que conseguimos es que tengan Una infraestructura segura por la que Circular y que no tengan que ir Por las aceras como está ocurriendo Últimamente, que no pueden hacerlo Pero en la práctica es lo que ocurre Porque no disponen de estas infraestructuras Y eso genera un riesgo para el peatón Por eso tener estos carriles bici Es mucho más seguro también para los Vecinos y vecinas que efectivamente Se tienen que acostumbrar a mirar hacia ambos lados, pero que yo creo que, desde luego, ganan garantizando que no van a encontrarse con, con estos vehículos compartiendo su espacio en la acera. En cuanto a la señalización que estaba diciendo la señora Quisol, me mandó una fotografía el otro día de una señal que es la señal para los ciclistas que discurren en contradirección por ese carril bici. Cuando ella me remitió esta fotografía, todavía no estaban instaladas las señales que advierten a los conductores que se incorporan desde las calles perpendiculares que se encuentran ante un carril bici, porque es que la obra no estaba finalizada todavía la actuación. Ya existen desde la semana pasada esas indicaciones, esas señales para los conductores que se incorporan desde las calles perpendiculares. Por eso, señora Crisol, tengo que decirle que se ha equivocado. Ha dicho usted que no existen esas señales y sí si están puestas. Y si quiere, cuando finalice este debate, yo le envío por WhatsApp una fotografía en la que puede ver esa señal amarillo fosforito para que se quede visto de manera muy clara. En todo caso… Eh, desde Ciudadanos nos dicen que están a favor de la movilidad sostenible, pero lo cierto es que cada vez que ponemos en marcha una infraestructura decidida que apuesta por una movilidad alternativa, siempre los tenemos enfrente. De hecho, por ejemplo, me llamó la atención que la señora Crisol dijera que el trazado de José María Buc era, era sinuoso y le tengo que decir, me llama la atención que yo nunca he visto a la señora Crisol desplazarse en bicicleta por la ciudad y ella… ...pues nos dice que, que el trazado está mal y resulta que los colectivos ciclistas aplauden cómo está hecho ese carril bici... ...porque además lo consideran muy cómodo y seguro. Tengo que decir, en cuanto al carril bici de Juan Carlos I, claro que una infraestructura de estas características obliga a cambiar comportamientos... Pero eso nos ha pasado con todas las infraestructuras de este tipo que se han ido poniendo en la ciudad a lo largo de los años. Y estoy convencida de que en unas semanas eh, vamos a conseguir lo que buscamos, que es precisamente que la presión de tráfico baje sobre esta zona. Con las actuaciones que estamos haciendo no solo en materia de carril de bici, sino la penalización de la corredora, eh, en general eh, esa pacificación del tráfico en la zona centro… ...lo que buscamos es que el tráfico se vaya hacia las circunvalaciones... ...que para cruzar de un barrio a otro no se pase por el centro de la ciudad... ...y esto es lo que buscamos también con esta actividad... Eh, la calle Juan Carlos I, con la peatonización de la corredora, disminuye esa presión de tráfico y lo que buscamos es que sea una calle que pueda compatibilizar usos y además en la que baje la velocidad, porque tengo que recordar que no solo hemos creado ese carril bici, hemos creado un paso de peatones que nos pidió el colegio y que ahora da acceso seguro a una de sus puertas de entrada y además en el carril que queda de circulación la velocidad ha bajado a 30 y esto es muy importante para la seguridad vial de una calle que se había convertido en una autopista. Y es Eso es lo que precisamente queremos revertir. Pues Eva, eh, por alusiones, eh, también quería preguntarle una cosa eh, a Esther y a Eva, a las dos. ¿No es más lógico haber esperado a la aprobación de este plan de movilidad para llevar a cabo esta actuación que tiene como objetivo precisamente el reducir al máximo el tráfico por la zona centro? Pues, pues supuestamente es lo que hay que hacer, ¿no? Si está en Valencia pendiente de aprobación, ...vamos a esperar a que se apruebe de forma definitiva... ...no vamos a empezar la casa por el tejado... ...que es lo que se está haciendo... ...en cuanto a lo que me dice la concejal eh, señora Díez... Eh, ...respecto a si voy en bicicleta o no voy en bicicleta... ...pues yo voy a casi todos los sitios andando... ...creo que no me tiene que decir nadie... ...si tengo que ir en bici, en coche... O a pie. Precisamente de lo que se trata y lo que yo desde Ciudadanos pedimos es que se puedan compatibilizar eh, todo tipo de medios de transporte. Eh, creo que no tiene que estar rendido el uso de vehículos privados con el uso de, de transporte público o el uso de bicicletas. Por supuesto, y eso no quiere decir que yo eh, esté en contra del, del uso de bicicletas. En José María Buc entiendo que no era necesario el, eh, crear un carril bici en primer lugar porque no es una vía preferente, no es una vía eh, principal que atraviese el municipio y por la que tengan que discurrir las bicicletas y haya que protegerlas como, como bien se dice por este día, sino que es una calle, eh, bueno, pues que sí, que tiene un tránsito bastante reducido. Eh, lo que se ha hecho ha sido eh, crear un carril bici, luego se han quitado una serie de aparcamientos que no era necesario. Entonces, pues eh, es la crítica que se le ha hecho, que, considera, que consideramos pues, que no procedía. Y respecto a Juan Carlos I lo he dicho. Si se han puesto las señales después de que habláramos con la señora Díaz, pues me parece perfecto. Eh, respecto a, y respecto al, al paso de peatones, es verdad que era un paso de peatones que se estaba pidiendo desde el colegio desde hace, desde hace mucho tiempo. Y no voy a decir que no me parece bien, pero lo que sí que es verdad es que cuando uno empieza a trabajar en un plan ...en un plan de movilidad sostenible... ...en un plan de peatonalización... Eh, ...primero tiene que tenerlo todo concreto y todo aprobado... ...porque ahora mismo todo es provisional... ...porque si este plan no se aprueba definitivamente... ¿qué hay que hacer revertirlo todo... ...yo creo que teníamos que haber esperado... ...no hacerlo todo deprisa y corriendo... ...porque tenemos el hecho levantado... ...por acabar estos carriles bici... ...que ni siquiera... Eh, ...cuyo plan ni siquiera está aprobado... ...entonces bueno... ...se ha peatonalizado la corredora... ...que por cierto... Eh, sí que es verdad que circulan muchos vehículos, tanto patinetes como bicicletas. Las bicicletas sí que está permitido, se va a permitir que circulen. Yo no sé cómo se va a controlar que tengan, que se mantengan las distancias de seguridad que se establecen. Y luego lo de la reducción de velocidad, de Esther, eh, la ley a partir de dentro de, de en 2021 ya va a ser obligatorio circular a 30, ¿no? y de hecho esa calle no era una autovía, si es que había tráfico para, ir para que la gente fuera a toda velocidad, es imposible, la gente no circulaba eh, como si fuera una autopista, la gente circulaba pues a la velocidad que estaba permitida, pero que yo en ese sentido pues sí que me alegro, si ha reducido la velocidad, perfecto. Lo que pasa es que cuando uno actúa, primero tiene que consensuar eh, y estar seguro que las cosas eh, se, se pueden hacer de una manera definitiva, no empezar a hacer las cosas y luego que por lo que sea te lo echen para atrás. Esther, ¿por qué no se han empezado en estas actuaciones eh, después de aprobar el plan de movilidad? Vamos a ver. Hay un plan de movilidad en vigor que fue aprobado en el año 2009 y que apuesta por esa creación de los carriles bici. Ahora lo que hemos hecho es una actualización, un nuevo plan de movilidad. Tengo que decir, y la señora Crisol lo puede ver, porque tiene a su disposición ese proyecto inicial del plan de movilidad Que la actuación que se propone para la calle Juan Carlos I es todavía más ambiciosa, supone una transformación urbana de una calle que tenía dos carriles de circulación, que pasaría a tener un carril para vehículos, pero después ese carril para bicicleta, pero además un cambio en la pavimentación, en el mobiliario urbano y demás. Esta es una actuación eh, que se ha hecho con, los mínimos, eh, con la mínima inversión, es una actuación que se fundamenta, además, en las propuestas que nos hace el Ministerio de la Transición Ecológica y la Unión Europea como respuesta a la pandemia, porque tengo que re recordar que la bicicleta es uno de los vehículos más seguros con los que moverse en, en este contexto, y lo que nos proponen, precisamente, es crear este tipo de infraestructuras rápidas que puedan garantizar a los ciclistas que cuentan con un carril seguro por el que moverse. La reflexión que ha hecho la señora Crisol, desde luego, demuestra que no es usuaria de la bicicleta. Sí, claro que puede moverse como ella considere. Faltaría más pero es muy atrevido, desde luego, cuando uno no ha cogido en la vida una bicicleta para moverse por elche, decir cómo tienen que ser esos carriles cuando además no tienen ningún conocimiento técnico al respecto. Yo le tengo que decir, ¿qué nos dicen los usuarios, qué nos dicen los chavales a los que enseñamos a utilizar la bicicleta con el bici a escuela? Que no se mueven más por la ciudad con bici porque no cuentan con un carril bici seguro. Las fórmulas de compartir carril, como la que ha propuesto el señor García Antíberos, no han funcionado. Si la calle Juan Carlos I tiene una ciclocalle en, la, en el carril de la derecha desde hace muchísimos años, y no funciona nunca, no funciona, porque los conductores todavía no tienen esa cultura de respeto a la bicicleta. Y, por tanto, lo que nos dicen es que necesitan de esas infraestructuras seguras, separadas físicamente porque si no, no se sienten con garantías para circular por estos entornos. Entonces, en calles en las que hay dos carriles por el mismo sentido, hay que poner este tipo de infraestructuras. Ojalá, ojalá dentro de unos años acabemos conviviendo con total normalidad en los mismos carriles, pero a día de hoy, en Elche, los ciclistas necesitan de esa infraestructura diferenciada y, por tanto, eso es lo que, lo que hemos puesto en marcha. Tengo que decirle, además, que... Eh, en el, por el tema de la reducción a, a 30 kilómetros por hora, el límite de 50 kilómetros se deja en vías que tienen dos o más carriles por sentido, que es la calle Juan Carlos I, y por tanto nos hubiera convertido automáticamente en una calle 30. Nosotros sí que hemos conseguido esa reducción de la velocidad. Y, por tanto, eh, yo al final... La verdad es que les escucho siempre hablar de carril bici, pero no explican ¿no? cómo querrían conectar entonces, de manera segura, el centro con el barrio de Altavís. Yo quisiera conocer cuál es la propuesta de Ciudadanos para que los ciclistas puedan tener un carril bici segregado, un carril bici seguro y un carril bici con todas las garantías. Al final, este es un proyecto que hay encima de la mesa que han puesto en marcha los técnicos municipales, con los criterios, desde luego, de caminar de manera decidida hacia una movilidad sostenible, porque no vale llenarse la boca diciendo que uno está a favor de la movilidad sostenible y luego no plantear alternativas seguras, rigurosas, como las que necesitan los ciclistas y las personas que en este momento no utilizan la bici, pero quieren contar con ese tipo de infraestructura para el, seguro, para, para el presente y para el futuro. Eh, la oposición también le reprocha a Esther que haya llevado a cabo este carril Carriolice sin el informe de tráfico, porque no les vale lo que ha presentado ahora. Y a Eva Crisol me gustaría si se ha leído ya o le ha llegado ese plan de movilidad y si está de acuerdo con todo el diseño que plantea para esta ciudad. Bueno, yo el plan de movilidad lo hemos visto cuando eh, se nos explicó. Además, en la mesa de movilidad se nos explicó Pero yo, antes de, antes de entrar en este tema, quería hacerle una pregunta a la señora Díez. Eh, ¿Con qué asociaciones de ciclistas han contado ustedes, de ciclistas profesionales? Ustedes han contado con asociaciones que son afines a ustedes y que simplemente eh, y que no están ni federadas, ni ciclistas profesionales, por lo que hemos visto nosotros en, en los últimos días, eh, las asociaciones que se han manifestado a favor de estos carriles. Eh, en todo caso, yo creo que hay que contar eh, con todas las asociaciones y con todas las entidades eh, que, que son expertas en la materia. No hay muchos ciclistas profesionales que nos han dicho que no les parece correcto. Y luego ese carril bici, como me dice usted, eh, pues continuidad no tiene, porque para atravesar el centro, eh, yo ahora mismo sí, es un carril de ida y vuelta, pero para venir desde el puente hasta esta zona, hasta la zona de Juan Carlos I, no hay ninguna alternativa para las bicicletas, que yo sepa hasta la fecha. es una y bueno, buena... pues el plan de movilidad Perdón. No, no, Iba, que es una buena pregunta para Esther, porque claro. eh, va a haber continuidad. Ahora que está peatonalizado, que hemos visto la plaza de Baix y la corredora, por claro. ahí va a pasar un carril bici. Eh, vamos a dejar que Esther conteste. Gracias, Ros. En estos momentos hoy hay una ordenanza de circulación que en el apartado de la bicicleta fue modificada en el año 2017 y, si no recuerdo mal, con el voto a favor del Grupo Municipal de Ciudadanos. Lo que nos dice esta ordenanza es que las bicicletas pueden circular por zonas peatonales siempre que exista un espacio de más de cinco metros y, eh, y que tenga tres de ellos al menos libres, como es el caso en estos momentos de la calle corredora. Eso sí pueden pasar los ciclistas en estas condiciones siempre que no haya una aglomeración de personas. Por tanto, en el día a día, sobre todo en, en el uso que puedan hacer eh, para ir al trabajo, a los centros de estudio los ciclistas, eh, estamos hablando de que seguramente eh, la mayoría de veces se combinan esas condiciones para poder discurrir por la calle corredora, con lo cual estaríamos hablando de un eje importante, porque además tengo que recordar, como ya hemos dicho, que este tramo de Juan Carlos I ha sido eh, el primero, pero que el año que viene vamos a continuar con este carril bici segregado por toda la avenida de Alicante, si podemos, y el presupuesto lo permite, hasta el entorno de la ciudad deportiva, con lo cual quedará articulado mediante un carril bici segregado y seguro el centro de la ciudad con todo el barrio de Altravis. una infraestructura que yo creo que es fundamental para garantizar eh, ese uso de, de la vía ciclista por más personas cada día que, que se sientan seguras a la hora de, de hacer sus desplazamientos cotidianos en este tipo de infraestructuras. Uh -huh. Quería, sobre, por contestar a la señora Crisol, me pregunta con qué colectivos profesionales. Eh, creo que usted lo que no sabe es que los colectivos eh, profesionales o federados de la bicicleta la utilizan como un medio deportivo y son las personas que llevan a cabo el uso de la bicicleta, especialmente los fines de semana o por las tardes, fuera del casco urbano. Aquí estamos hablando de un uso de la bicicleta dentro de la ciudad para los desplazamientos cotidianos. Y, por tanto, las entidades que han trabajado a lo largo de estos años por ese tipo de movilidad han sido las entidades con las que nos hemos reunido. El Cenvisi, Margalló… Son las personas que, que trabajan por ese tipo de movilidad dentro de la ciudad. Repito, los colectivos federados… Son colectivos con esa vertiente deportiva que hacen un uso de las infraestructuras ciclistas de manera, en los tramos interurbanos, fuera de la ciudad. Y estamos hablando de usos absolutamente diferentes. Por tanto, no puede comparar usted estos dos tipos de desplazamiento porque no tienen nada que ver. Y, de hecho, el ayuntamiento no regula el uso ciclista fuera de la ciudad, porque normalmente es por vías interurbanas que no son de competencia municipal. En este sentido… Yo creo que eh, hay que saber ¿no? y, eh, cómo se trabaja y, y tener de verdad un conocimiento sobre esta cuestión. Y sobre el tema del informe, no me voy a cansar de decirlo. Vamos a ver. El ayuntamiento tiene datos diarios de los aforos de tráfico por las calles de la ciudad. Los datos del aforo de la calle Juan Carlos I se tienen de manera diaria, se trabaja con ellos de manera cotidiana. El ayuntamiento, cuando va a hacer un proyecto, no se autoemite un informe sobre esos aforos. Si son los datos con los que trabaja cada día, lo que hacen las áreas es crear proyectos en base, obviamente, a esos datos de los que disponen. Y este, esta memoria valorada que se ha utilizado para estos carriles bici provisionales la ha elaborado el ingeniero técnico municipal de tráfico. Me parece mentira, de verdad, que ustedes eh, pongan en cuestión el trabajo que hacen los funcionarios de esta casa. El ayuntamiento, las concejalías emiten un informe cuando un tercero tiene que hacer una actuación y obviamente tiene que tener una supervisión municipal. O, por ejemplo, en este caso, el Partido Popular nos había solicitado los datos y nosotros le remitimos los datos más actualizados que tenemos, con fecha, para que los pueda tener de, de la manera eh, más reciente posible, si es que les trasladamos hasta los del mes de octubre. Es que me parece de verdad increíble estar teniendo este debate. Es que la Consejería de Tráfico todos los días gestiona los datos de tráfico de los aforos que tienen cada una de las calles. No se autorrealiza un informe cada día, es que trabaja con ellos cada día y, a partir de eso, se hace la memoria valorada. Yo lamento de verdad que tenga que estar haciendo estas explicaciones de, de Barrio Sésamo, lo voy a decir. Eh, es normal, ¿no? Quien no ha tenido gestión de gobierno pues no sabe cómo funcionan las cosas, pero me parece muy grave, sobre todo por lo que respecta al trabajo que hacen los eh, funcionarios municipales de esta casa, que es un trabajo riguroso. Eh, Eva, eh, tengo que apuntarles que hay un ciudadano que es muy activo en redes sociales, José Joaquín Velda, lo conocemos todos, que está pues, realizando varias preguntas en, a través de las redes sociales que directamente en este asunto como... Eh, ...ha preguntado precisamente lo de los carriles bici... ...si va a haber en la Plaza de Baix y la Corredora... Esther ha contestado que la ordenanza permite la actual situación... ...que transiten sin tener que señalizar el carril bici... ...por la peatonalización de este espacio... ...pero también les pregunta si, si van a tener ustedes en cuenta... Las terrazas que puedan permitirse una vez pase esta polémica del COVID, de esta situación y haya una pro proliferación de terrazas eh, y de eventos deportivos. ¿Qué va a pasar con las bicis en, esta, en este espacio peatonal? Bueno, dejemos que conteste Eva y a ver eh, si luego hay respuesta por parte de, de vale. Esther. Yo en primer lugar lo que quiero dejar claro es que en mi boca en ningún momento eh, se ha puesto en duda ...la labor que se están haciendo los técnicos de la, del ayuntamiento... ...en ningún momento Esther, me habrás oído de decir a mí... ...que la labor que se está haciendo por parte de los técnicos... ...no es la correcta, porque no, eso no es cierto... ...además lo que se está haciendo aquí es política... ...es una decisión política... ...porque vosotros, el Partido Socialista y Compromís... ...ha querido eh, crear estos carriles bici... ...que son provisionales, porque además se ha dicho... ...que son provisionales porque no es definitivo el plan... ...no está aprobado y entonces es a lo que nos hemos tenido que ceñir. Entonces, yo lo que sí que pido, y además lo he pedido antes, eh, es que esa conexión de la corredora con, el, con la otra parte de la ciudad, porque ahora mismo la, la ciudad está dividida en dos, en, hablando de carriles bicis, ¿cómo se va a hacer? ¿Y cómo se va a controlar que esos vehículos, como bien ha dicho el, el oyente, José Joaquín Vela, como bien ha dicho, cómo se va a controlar? Eh, y se va a compaginar eh, las personas que estén en esas terrazas que se quieren crear, porque lo que se quiere es dinamizar la zona centro en esas terrazas, paseando, eh, cómo van a convivir con las bicicletas, cómo vamos a controlar que lleven la, la velocidad adecuada, que mantengan las, las distancias adecuadas. Y sí que es cierto que por parte de tráficos y por parte de los técnicos se está controlando todo el tránsito que hay, pero se les ha contado, se les, se ha contado con los sindicatos si son correctos, si si están de acuerdo con estas decisiones. Eh, ¿Se ha contado con, con, todos los, con todo el personal que trabaja regulando el tráfico? Eh, deberían de preguntárselo. Y otra cosa, ¿qué hacemos con los carriles bici que existen? Porque están totalmente abandonados. De esos ya no nos ocupamos. Yo precisamente este fin de semana he estado paseando por Elce... porque aquí no están solo los carriles bici que hay nuevos. Eh, y, entonces, eh, me he encontrado que hay carriles totalmente abandonados. Y otra pregunta que les quería yo hacer a ustedes. Eh, ¿Hay un plan de emergencias y de evacuación eh, para, en, en el supuesto que se cree algún tipo de problema en la zona centro, en la zona de la corredora y en la zona peatonal? Eh, ¿Está previsto que se cree ese plan de emergencias? Porque hay un plan genérico, pero ¿hay un plan específico para la zona centro, en el plan centro? Esa es una pregunta que les lanzo ya a ustedes porque creo que ese es otro gran problema con el que nos encontramos. Esther. Bueno, me empiezo por, por el inicio. En cuanto al paso de las bicicletas por zonas peatonales, no hay que inventar nada nuevo. Si es que todo está regulado en la ordenanza de movilidad. De hecho, si alguien tiene interés... ...en conocerla al detalle, pueden entrar a la página de Biciel... ...donde existe esa vía ciclista, en la que primero se hace un resumen... ...de los elementos más importantes que tienen que conocer... ...no solo los ciclistas, sino el resto de usuarios de la vía... ...y después viene literalmente todos los artículos... ...que afectan a la movilidad ciclista en la ordenanza de circulación... ...que tengo que decir además que estamos eh, elaborando... Eh, ...una nueva ordenanza de movilidad sostenible... ...en la que se regule el uso de la bicicleta, los, pat los patinetes... ...y también la movilidad peatonal... Eh, por tanto, ahí queda todo regulado. En el caso de que haya terrazas, habrá, ver, habrá que ver la distancia, entonces, los metros que quedan libres en ese entorno, para ver si pueden discurrir o no. En cuanto a la planificación de la red ciclista de la ciudad, eh, la señora Crisol lo tiene desde hace semanas en su correo, esa propuesta de proyecto de plan de movilidad, en el que puede haber esos corredores verdes que se proponen para coser, digamos, eh, los diferentes barrios de la ciudad con calles, con ejes, en los que se reduzca el tráfico rodado, en los que se genere espacio para las bicicletas y los patinetes, en los que se amplíen las aceras para que los peatones puedan circular de una manera mucho más cómoda y en la que, además, pues, eh, se mejore todo este entorno como mobiliario urbano, con arbolado es decir, transformando la ciudad en lo que nos pide el siglo XXI, que es ganar espacio para los peatones, ganar espacio para mayor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y cambiar las pautas de movilidad. Pues claro que es complejo al principio cambiar los hábitos de la ciudadanía y más en una cuestión como la movilidad pero es que Oigan, este debate lo hemos tenido cuando empezaron las obras de la corredora. Y ahora está todo el mundo encantado con estos eh, tantísimos metros de zona peatonal. Es que ocurrieron hace décadas cuando la corredora se redujo a un carril de circulación. Y a nadie se le ocurriría ahora volver a poner dos carriles. Es que ocurrió con la peatonización de la calle Hospital. Es que ocurrió con las obras de la calle Poeta Miguel Hernández. La resistencia al cambio siempre existe. Y en las cuestiones de movilidad, especialmente, eh, conlleva además unas semanas de cambio de pautas y eso pues, eh, genera a veces eh, ese malestar entre la gente. Pero a largo plazo, todas esas, estas actuaciones nos han demostrado que son más beneficiosas para la ciudadanía. Y estoy convencida de que en este caso también va a ser así. Y, por tanto, desde luego, desde la Concejalía de Movilidad Sostenible vamos a seguir trabajando de manera decidida en generar esas infraestructuras que, en definitiva, generan mayor calidad de vida no solo para los ciclistas o no solo para los peatones, sino para colectivamente, para toda la ciudad y en eso vamos a seguir estando, no porque sea un capricho de compromiso, pasear así porque nos lo indican no solo desde la Generalitat Valenciana, no solo desde el Gobierno de España, Nos lo indica la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Y por eso digo, invito a la oposición desde luego a que nos expliquen cuál es su plan. Cuál es su plan para rebajar emisiones. Cuál es su plan para que más personas se sumen al uso de la bicicleta de manera cotidiana. Cuál es su plan para generar entornos peatonales ya que dicen que no les gustan las medidas que nosotros tomamos, que nos expliquen cuáles serían las suyas, porque hasta ahora no las conocemos. Sabemos que en abstracto sí dicen estar a favor de estas cuestiones, pero lo único que conocemos en la práctica es que se oponen sistemáticamente. Y yo lamento mucho, de verdad, eh, lamento mucho que siempre tengamos que estar con esta discusión. Oiga, el Grupo Municipal de Ciudadanos, Intentó hacer lo posible en la legislatura anterior para que no se llevara a cabo la platernización de la corredora. Señora Crisol, ¿de verdad me dice usted que no está arrepentida de esa posición ahora que ve el resultado de la obra? Crisol. Bueno, yo en ningún momento, en ningún momento, eh, desde el Grupo Municipal, se ha estado en contra de la peatonalización de la corredora. Esther, no ponga palabras en mi boca que no son ciertas. Eh, el, el Grupo Municipal lo que siempre dijo es que había que hacer un plan centro coordinado. Eh, con la resolución del problema del mercado central y, sobre todo, con todo el entorno eh, de la corredora. No solo peatonalizar la corredora y ya está. Y a principios de la, y durante este curso, cuando hemos empezado y cuando se empezaron las obras, lo que se dijo es que no era el momento, por la situación que estábamos atravesando, por la situación que estaban atravesando los negocios. Eh, pero en ningún momento hemos dicho que no queramos que se peatonalice la corredora. Y luego pues habrá que explicarle a toda esa gente, eh, como bien ha dicho usted, que es verdad que tenemos que avanzar hacia una ciudad sostenible, pues tenemos que, que explicarle a todas las personas mayores, a la gente que va paseando, eh, cómo van a coexistir con esas bicicletas eh, día a día, por lo que le he dicho antes. Porque si hacemos la corredora peatonal y luego no podemos circular, tenemos una persona de 80, 90 años que está paseando tranquilamente, un chico con un carrito, una persona joven con un carrito, un niño que está jugando con un patinete con un balón y se le cruza una bicicleta, vamos a ver cómo regulamos esto. Pero vamos a hacerlo bien, no vamos a hacerlo todo... ...deprisa y corriendo... ...vamos a hacer las cosas bien... hechas, Esther. ...es lo único que estoy criticando... ...y lo único que estoy diciendo... ...no estoy diciendo ni que esté... ...ni que me parezca bien... ...o que me parezca mal... ...me parece que la manera... De la, ...en la que se ha hecho... ...no es la correcta... ...y que hay que pensar las cosas... Eh, ...dos veces... ...por ejemplo... ...el tema de Juan Carlos I... ...lo he dicho... ...y lo volveré a repetir... ...los vecinos se quejan... ...de que no se les ha contado que no se ha contado con ellos para nada, no se les ha tenido en cuenta. Tenemos establecimientos, hay una clínica de rehabilitación, tenemos establecimientos a los que acude gente, tenemos un hotel, tenemos farmacias de guardia, y luego, cuando tenga que pasar una ambulancia por la calle Juan Carlos I, por ejemplo, ¿cómo va a pasar? Se lo he preguntado antes sobre el plan de emergencia que, tenga, que tienen ustedes. ¿Cómo va a pasar? No lo sabemos. Esther, me decía a ver, a ver si puedo contestar. Yo, yo, de verdad, que me llama la atención, porque hablan como si todas las calles de Elche fueran de dos carriles como si fueran todas de dos carriles por un único sentido, y no la realidad es que la mayoría son de uno, y todo esto funciona con normalidad. Si hay que crear más zonas de carga y descarga para comodidades y demás, se van a crear, si estamos ahora mismo además trabajando también en esa cuestión, eh, si se ha respetado el carga y descarga del colegio, si se ha tenido además la petición que tenían, si hay que seguir implementando mejoras, por supuesto que las vamos a seguir implementando para mejorar el funcionamiento diario de la calle. Lo que no pueden decirme, es que nos tenemos que basar en un aparcamiento que se hacía mal en una doble fila. Tenemos que generar, en todo caso, espacios donde puedan parar de una manera, eh, sobre todo, segura, porque parar en doble fila también es un riesgo para la persona que está haciendo ese tipo de parada y con, por cómo condiciona el resto de la vía. Eh, miren, respecto a la petronización de la corredora, yo me remito a los hechos. Ustedes estaban en una manifestación en la que estaban en contra de esta actuación. En el caso de la calle corredora, es que la petronización estaba prevista en el plan de la movilidad del año 2009. Es que se hizo un estudio para la petronización en el año 2017, que es una cuestión que se viene hablando y trabajando desde hace años. Pero es da igual. Cuando uno no quiere que se ponga algo en marcha, nunca le va a parecer suficiente y siempre va a poner pegas. Y a mí El, ...el argumento de que no es el momento... ...desde luego me llama muchísimo la atención... ...¿cómo puede ser que algo que dicen... ...que es bueno porque genera... Eh, ...menos contaminación, menos ruido... ...¿cómo algo que va a generar... ...e invitar a muchos más viandantes... ...a pasar por la zona... ...y ya está ocurriendo... Eh, ...los fines de semana... ...si es que solo hay que ver las fotografías... ...de este sábado y domingo para ver... ...cómo muchísimas personas están paseando por el centro... ...¿cómo puede ser que esta actuación... ...que tiene todos esos beneficios... ...no sea el momento de que se ponga en marcha... ...yo desde luego que no puedo entenderlo... ...me van a decir de verdad... ...el Grupo Municipal de Ciudadanos... ...que es mejor... ...que estén pasando los vehículos... ...por la calle corredora... ...a que haya un espacio peatonal... ...de más de 2.000 metros cuadrados... ...en la que la gente puede disfrutar tranquilamente... ...en que los niños pueden estar paseando... ...en el que se invita... ...a la convivencia... Eh, ...en un espacio... ...y desde luego... Eh, ...se pone más en malo el comercio... ...¿cómo puede ser eso negativo para el comercio... ...especialmente en este contexto? Si yo es lo que digo... ...si es que ahora hace falta más que nunca... ...poner en marcha esta corredora peatonal... ...y es que solo las imágenes de este primer fin de semana... ...con la plaza de Bais totalmente... Casi, ...casi totalmente abierta... ...hablan por sí solas... ...de verdad, no pasa nada... ...asuman a ustedes que se habían equivocado... ...que la actuación es positiva... ...y que en este momento hacía especialmente falta... ...y en cuanto a su consideración sobre el paso de las bicicletas. Insisto, ustedes votaron a favor de esa modificación de la ordenanza. No hay que inventar nada, está regulado. Si hay una aglomeración de personas, las bicicletas no podrán pasar y es su obligación. Y si lo hacen, eh, los agentes que estén eh, patrullando por el centro en esos momentos tendrán que actuar en consecuencia, porque la norma existe, la norma está en vigor desde hace tres años, la norma la apoyaron ustedes también, es clara, la pueden encontrar en la página de web de Bici Health Y lo que asegura además es una convivencia pacífica, que se da en la mayoría de ocasiones, pero que desde luego eh, tienen que conocer eh, de manera concreta a los ciudadanos para garantizar que se cumple como toca. La plaza de Baix, la corredora se ha terminado, la peatonalización, muchas personas van a ir a ver el resultado de esa plaza de Baix. Eh, y quiero preguntarle a la oposición, a Eva Crisol. ¿Considera que la actuación de la peatonalización va a ser un revulsivo para el comercio, para la zona centro o aún queda una asignatura pendiente que resolver el aparcamiento? Bueno, ahí es donde quería yo ir. Eh, me parece eh, perfecto que se haya peatonalizado el centro y que esté lleno de gente. Pero si vamos a pasear por el centro, vamos a venir al centro de nuestro municipio, vamos a venir al centro de la ciudad, vamos a permitir que venga la gente de fuera y luego la mayoría de los locales está cerrados. ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendremos que dinamizar el centro, ¿no? Tendremos que permitir o crear eh, campañas, eh, proyectos para permitir, por ejemplo que estos locales no cierren porque estamos viendo que día tras día cierran establecimientos Me dirás es que se ha abierto un establecimiento es cierto, se ha abierto un establecimiento eh, pero lo que estamos viendo es que la mayoría, hay muchísimos locales cerrados y ahora mismo sí, la gente viene al centro pasea, pero no consume, la gente para consumir se va fuera, ¿por qué? porque no hay aparcamientos y cuando eh, se corten los accesos eh, por los puentes, como es lo, eh, que será la próxima actuación que se va a llevar a cabo, entonces ¿qué haremos? la gente que venga de las pedanías o que venga a de los municipios no vendrá al centro de nuestro municipio porque tendrá que ponerse a buscar aparcamiento y no lo encontrarán y se irán a otras zonas se irán a santa pola se irán a guardamar etcétera y respecto del problema de juan carlos I, para finalizar y contestarle a Esther Díez, ese era un problema que había antiguamente eh, con el colegio de jesucinas el tema del lado de la doble fila y ya son ahora antes era un tema puntual ya no es un tema fijo porque ahora siempre se da el problema de la del de, del estacionamiento, de la hora de llevar los niños, de los atascos al colegio. Pero es que yo en ningún momento estoy hablando del colegio, que es que Esther está todo el, todo el tiempo diciendo que el problema que vemos en el colegio ya está solucionado. Es que yo no hablo del colegio. Yo hablo de las familias que salen a trabajar por las mañanas que vienen en la zona de Juan Carlos I y no llegan a dar tiempo al colegio del tránsito que se forma. Yo hablo de esas ambulancias que tienen que pasar por la zona y que con ese atasco que se monta, por ejemplo, a las nueve de la mañana, a las ocho de la mañana, es imposible. Sí que es cierto que luego el fin de semana no pasa ni un coche, pero es que tampoco pasa ni una bici. Entonces, vamos a ver y luego vamos a ver eh, cómo solucionamos el, el problema de la zona centro, porque se ha quedado una plaza de baile muy bonita, pero para pasear ya está, porque para consumir en toda la zona de la corredora prácticamente hay locales en los que se pueda consumir o en los que se pueda eh, dinamizar esos negocios que además es que los establecimientos, los comercios nos lo están pidiendo a gritos. En el último pleno, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de crear eh, y de aprobar y una medida que consideramos que era buena, que era la de los bonos comercio, y no la aprobaron. Luego también planteamos un plan de aparcamientos de zona de, de, de para dinamizar los aparcamientos en, en otro pleno. Veremos a ver si lo llevan a cabo. O sea, nosotros no estamos poniendo palos al agua, estamos dándoles ideas también para que dinamicen y para que podamos sacar a flote nuestros comercios, pero ya no solo de la zona del centro, de todo el, pero si luego eh, no se dedican a aprobar esos, eh, esas medidas que se aportan y no únicamente se dedican a hacer lo que ustedes consideran, pues tampoco solucionamos los problemas. Y respecto a la ordenanza de la bici, sí que es cierto que la apoyamos. Por supuesto que la apoyamos en la anterior legislatura, porque consideramos que era lo correcto, pero eso no quita que ahora mismo eh, tengamos un problema... Eh, ...de coexistencia entre los peatones y las bicicletas... ...en la zona de la corredora que se acaba de peatonalizar... ...vamos a ver eh, cómo se desarrolla... En la situación. No queda más tiempo mira que había más temas para tratar, lo abordaremos en la próxima semana en la próxima tertulia política pero sí que los últimos minutos para que este responda no solo a Eva Crisora, a la portavoz de Ciudadanos, sino también a los oyentes por, con el tema del aparcamiento porque ellos también preguntan por qué no se han habilitado aparcamientos alternativos en barrios o en zonas del entorno de la zona centro, una vez puesto en marcha ese plan centro Voy a decir de manera súper rápida. Hay una contradicción que ha dicho la señora Crisol, dice la gente viene a la corredora, pero no consume. Entonces, no es un problema de accesibilidad. Te ojo, pero nos tenemos que, que replantear otras cuestiones. En todo caso, efectivamente presentaron una moción y lo que hemos hecho es hablar con la empresa Saba, que gestiona los aparcamientos del centro de congresos y de Traspalacio. Hay en marcha unos bonos, tanto para los comerciantes como para la hostelería, muchos de ellos que ya se han acogido, para que puedan ofrecérselos a los clientes y que puedan eh, dejar aparcado eh, el aparcamiento en estos lugares, además con una bonificación respecto al precio ordinario, como ellos están poniendo. ¿Sabes qué nos dicen nuestras hablan de esas empresas? Que tienen una ocupación del 30% de sus aparcamientos y, por tanto, no hay una falta de aparcamiento, ¿vale? Eh, nos lo dieron los datos de manera muy clara. El 30% de media de ocupación del total de plazas que tienen estos dos aparcamientos. Eh, y, eh, lo que ocurre es que en el aparcamiento en superficie hay que decidir a qué se utiliza. Entonces, podemos utilizar una calle para que sea accesible, para que tenga un entorno peatonal o solo para que estén los coches. Se trata de elegir y nosotros ese modelo lo tenemos claro, sobre todo porque la alternativa para aparcar el vehículo existe. Eh, yo creo que... Hay que entender ¿no? eh, que el espacio público no es infinito y, por tanto, eh, hay que decidir a qué uno quiere utilizarlo. Pero en cuanto al tema del aparcamiento, es que además tenía interés en poder trasladarse a la señora Crisol, que fue una propuesta y que, efectivamente, como digo, ya tuvimos esa conversación con, con la empresa Saba, que facilita a los clientes de estos comercios y de estos bares y restaurantes el poder aparcar de una manera más barata en este entorno. Decía la señora Crisol que la gente se va a sentar Pola. Yo fui a Santa Pola el pasado sábado y aparqué, de hecho, en un aparcamiento que hay al lado de, del puerto, porque el resto del aparcamiento estaba lleno. Y, por tanto, yo creo que eh, hay que empezar también a entender, ¿no?, que estas son las nuevas maneras de, de movilidad que existen, que está esa oferta de aparcamiento a disposición de la ciudadanía. Y, de hecho, quiero recordar, cuando se haga esa restricción de acceso al centro, las personas que vayan a un aparcamiento lo podrán hacer con total normalidad, porque eso, por eso, además, cuentan con un lector de matrícula estos aparcamientos en los que no habrá ningún problema eh, en que entren, con total normalidad, como digo. Y, de hecho, se está poniendo en marcha, eh, se está tramitando eh, ese proyecto de infoPark que es el que indicará el número de plazas disponibles en cada uno de los aparcamientos. Además, estamos trabajando en la Concejalía del Comercio en un, plan que puedan, en un plano que puedan conocer eh, a todos los visitantes del resto de barrios y del resto de, de ciudades del entorno para saber cómo acceder al centro, dónde están los aparcamientos, dónde están las paradas de autobús, dónde están las paradas de Biciels, cuáles son los itinerarios catonales más cómodos para que Para ponérselo fácil, para ponérselo fácil a todos los ciudadanos que, que quieran venir al centro de la ciudad y consumir en este entorno. Eh, obviamente el ayuntamiento no puede montar un negocio en la calle corredora, pero sí poner las condiciones para que sea atractivo. Y por eso precisamente, después de la paternalización de la corredora... Están contactando con nosotros numerosas personas interesadas en tramitar esas licencias para poner en marcha negocios en esta vía. Pues este R10, portavoz de Compromiso, concejal de Movilidad y, por tanto, responsable de esas actuaciones eh, que se han llevado a cabo y que han sido muy criticadas por la oposición. Gracias por participar en esta tertulia de hoy martes. Es un y, placer. Y a Eva, Crisol, eh, a Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos, solo... Solo preguntarle si le han convencido las explicaciones de Esther Díez eh, sobre si eh, tiene ganas ya de subirse a la bici y pasear por la ciudad. Eh, Eva. Bueno, yo claro, cuando tenga ocasión, cuando me apetezca, como le he dicho a Esther, me subiré a la bici y me daré una vuelta en bicicleta. Por supuesto, que yo también monto en bicicleta. No se crea la señora Esther Díez, que es solo ella la que monta en bici. Pues espero que disfruten todos de los carriles bici. Muchas gracias, Eva Crisol. Venga, vosotros, muchas gracias. Ponemos el punto final porque son las 10 en punto. Estamos a casi, casi, es cuestión de segundos para dar la bienvenida a los que nos van a seguir, a los telespectadores que nos van a seguir por la señal de Teleelch. Nosotros cerramos aquí la primera parte del programa La Glorieta y comenzamos la segunda con más entrevistas. No se vayan. Teleelch Radio Marca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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Tenemos casi 17 grados de temperatura, pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y ahora sí damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Telelch, aquí en el 101.4 de Telelch en Radio Marca. La Glorieta sigue en esta segunda hora de su programa y lo hace con más entrevistas. Les tenemos que contar que la Asociación de Informadores de Elche, que lleva casi medio siglo de existencia, ha tenido este año que suspender su entrega anual de los de Atildor, el galardón que reconoce a personas y entidades que destacan por su contribución social. También ha tenido que modificar otro de sus destacados eventos tradicionales y solidarios, los partidos de fútbol entre populares e informadoras, tanto en la categoría femenina como masculina. ...pero no ha renunciado a ellos... ...la Junta Directiva ha acordado sustituirlos... ...por un campeonato online... ...es decir, por ese juego de la FIFA 2020... ...y de esta forma los periodistas y populares... ...seguiremos contribuyendo a causas solidarias... ...y este año la sociedad nos necesita... ...por esa grave crisis económica que ha dejado... ...en una situación de necesidad... ...a demasiadas familias de Che... ...para hablar de esa iniciativa sustitutoria a los encuentros tradicionales entre populares e informadores, populares e informadoras, tenemos con nosotros a la presidenta de la asociación, Genoveva Martín, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Genoveva. Hola, muy buenos días. <ríe> un placer estar con vosotros. Igualmente, Geno, y sobre todo un placer saber eh, que no se renuncia a eventos solidarios como estos encuentros. Y a pesar de que no los podemos llevar a cabo por la situación del COVID, la prohibición de llevar a cabo encuentros con público. ¿Cómo ha sido la idea de, de sustituirlos? ¿Por qué? ¿Qué bueno, es? pues ha sido porque al final la Junta Directiva, como digo yo, tenemos que servir para algo. Y, y nos, hemos, eh, bueno, pues nos hemos reunido varias veces para ver qué podíamos hacer. ¿Y qué vais a hacer? Creo que se nos ha ido la conexión. Bueno, vamos a intentar rescatarla. Eso será en cuestión de segundos. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Bueno, hemos vuelto otra vez a recuperar esa conexión telefónica con Genoveva Martín, la presidenta de la Asociación de Informadores de Ilche, que nos estaba a punto de contar en qué va a consistir ese encuentro entre populares e informadoras del mes de diciembre. Eh, Geno, volvemos a tenerte. Sí. Venga, volvemos, vale. esperemos que la, la técnica sea propicia. Vamos Bien. a ver, eh, lo que te estaba diciendo, claro, eh, ¿cómo surgió? Pues no nos resignábamos la, la Junta Directiva y, por supuesto, los socios en general a suprimir eh, también nuestro partido solidario. Digo, eh, insisto, los solidarios, porque, claro, los premios, por ejemplo, de la Gala de Atildor, pues es una... nos sabe muy mal no poder haberlos entregado, pero eh, no tiene el cariz solidario que tiene el partido. Todos los años intentamos, intentamos ayudar en lo que podemos, verdaderamente, aparte de la sociedad. Este año teníamos claro, teníamos claro que teníamos que hacer algo eh, para poder ayudar a todas estas personas que el COVID está machacando, sea directamente por enfermedad o sea indirectamente por la falta de puestos de trabajo y, eh, evidentemente, por no tener cubierto muchas veces las primeras necesidades. Eso lo teníamos muy claro. Eh, lo que no teníamos muy claro era cómo recoger ese dinero. Bueno, pues eh, gracias a que tenemos mucha gente joven todavía <ríe> en la Junta y en la asociación, hemos pensado que se podía sustituir con un campeonato, un torneo FIFA. Bueno, eh, explico, pero vamos, la gente en general sabe lo que es, pues son esos partidos de fútbol que se hacen online y que tienen un éxito tremendo actualmente. Creo que además, por ejemplo, el LG ya tiene un equipo formado de FIFA, ¿vale? Esto, entre la gente joven, tiene muchísimo éxito. De hecho, cuando ya lo hablé con nuestras informadoras y populares, que tú sabes, Ros, que tenemos un grupo importante donde hay mucha gente de, toda, de todos los sectores de la población, pues hubo, ha habido una buenísima respuesta. Y en eso estamos, Porque evidentemente tenemos que montar el tema y el tema es periagudo porque tampoco somos especialistas, ¿no? No, desde luego. No sé manejar un mando de la PlayStation, por lo menos yo. Imposible. Por eso te digo. Entonces, ¿qué tipo de torneo va a ser? Pues eh, tengo a varios compañeros y compañeras que lo están definiendo. En principio, el torneo será FIFA 2021, que es el último juego que ha salido. Y se jugará con una PlayStation 4. ¿eh? Yo repito como un loro, porque tampoco entiendo gran cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la 5 está a punto, o ha salido, o está a punto de salir. Necesitamos que todo el mundo juegue con la misma PlayStation, porque por lo visto son incompatibles entre ellas. Uh -huh. vale. Con lo cual será la 4 y con el FIFA 2021. ¿Cómo se puede jugar? Que es una de las cosas que la gente nos pregunta. Los partidos serán individuales. Ahora bien, la gente que juega puede pertenecer a un equipo. Por ejemplo, nosotros, eh, los informadores, las informadoras, los populares, las populares y luego un montón, la policía, los bomberos, en fin, eh, quiero decir, colectivos que pueden formar un equipo, pero siempre se jugará de forma individual. Bueno, eh, cuando empezamos? Pues tenemos pensado empezar alrededor de la fecha que hubiera sido el partido. Entre el 20 y 23 de diciembre vamos a, vamos a ver cuándo empezamos. Eh, la duración, la duración en principio, pues será toda la fiesta de Navidad y posiblemente parte de enero para que dé tiempo a todo el mundo a jugar. Y luego, pues, nosotros ya recogeremos el dinero, pues, más o menos a finales de enero, con lo cual, pues, haremos entrega de este dinero a los comedores sociales de Elche, pues, a finales de enero, que a lo mejor es una buena fecha cuando han pasado las fiestas navideñas y ya... Otras veces los comedores sociales se están quedando sin, uh -huh. sin nada. ¿eh? ¿Y, ¿Y cómo y cómo vamos cómo, eh, cómo se hace ese donativo? Eh, ¿Cómo se recoge Bien. ese dinero? Pues como siempre, normalmente, ¿te acuerdas que nosotros vendíamos entrada para el partido? Bien, pues este año será a través de las inscripciones, ¿eh? de la inscripción al juego. Es decir, inscribirse en el torneo son 10 euros. Ventaja, que por ejemplo, yo que no tengo ni puñetera idea, eh, pues eh, yo, por ejemplo, mi hijo jugará en mi nombre y eso se puede hacer, y yo pagaré la inscripción, ¿vale? Así uh -huh. que en eso la gente que no se preocupe, cualquier persona que quiere colaborar cual, eh, puede o bien eh, coger fila cero, la de siempre, es decir, pagar y no jugar, o bien hacer jugar a una persona en su nombre o jugar ella misma. Uh -huh. ¿Mm? Y... Ya informaremos cómo, cómo será la inscripción, que será una inscripción online, obviamente. Claro, y, y supongo que el precio ya está fijado o todavía está en el aire. Sí, no, no, no, son 10 euros, son uh -huh. 10 euros, Con... porque es, es, es complicado recoger uh -huh. dinero, dime. Eh, el año pasado eh, se recogió cuánto dinero, Geno, ¿lo recuerdas? Sí, creo que fueron cerca de 4.000 euros, ¿eh? Con lo que ahora lo importante es recoger al menos esa cifra, al menos llegar a los 4.000. Al 000. menos, pero bueno, de todas maneras, eh, aunque eh, somos ambiciosos, los, sí que es cierto que mmm, es la primera vez, vamos a ver cómo nos movemos y mmm, lo que recojamos, bien recogido es, eh, entiéndeme, porque conforme está la situación, pues si recogemos 1.000, 2.000, 3.000, pues se comprará lo que se tiene que comprar. ...y ya está, porque en fin, no es sencillo hacer todo eso... ...no es sencillo de por sí montar el partido presencial... ...esto para nosotros es un poco más complicado... sí que es verdad que tenemos la suerte... ...de que tenemos gente que, que conoce perfecto, perfectamente... ...cómo se mueve ese asunto... Que está, que está ayudando. Claro, hay gente ¿Sí? joven, como dices, Geno. Eh, pero, ¿y ¿cómo, cómo ves la respuesta de los patrocinadores? Eh, sé que es muy pronto, porque No, no, no, del momento hemos tenido ya una buena respuesta, que es la Caixa. ¿Eh? Sí. La Caixa va a patrocinar con una cantidad importante, como todos los años. ¿Eh? Con lo es que... Es decir, con, con lo cual no, no empezamos de cero. Eso es importante, que haya ya respaldo y haya una respuesta, y ahora esperemos la respuesta de los informadores, que siempre es buena, y de los populares, que también lo es. Porque esta sí. asociación, hemos comenzado diciendo que lleva 49 años de existencia. Sí. en 2000, Menos mal que este 2020 no ha sido nuestro 50 aniversario, porque supongo, supongo que Pero ya escucha. estáis pensando, ¿no? Sí. Pero escucha, eran nuestros 40 partidos, ¿eh? Era importante Era, eh, también. Claro. Una... Bueno, bueno, igual, pues, y, y esto del campeonato de FIFA también eh, es un punto de inflexión. Claro, sí, claro, eso, o sea, nuestra 40 edición eh, online, los tiempos cambian y quién te dice que ese torneo no tome mucho auge y al final... Eh, estén los dos, el presencial porque todavía no a lo, nos gusta mucho vernos la cara en el campo, ¿no? Donde nos lo pasamos bomba, pero por otra parte eh, puede ser una posibilidad y tener pues eh, ...a mitad de año el, de, el online y en Navidad el otro... ...no lo sé, no, no lo hemos planteado... ¿eh? Ideas, ...pero habrá que verlo... Claro. ...son ideas que no tienen que caer en saco roto... ...y más cuando la finalidad es solidaria... ...pues estaba diciendo que 2021 será nuestro 50 aniversario... ...hemos sí. dicho que en 2020 hemos tenido por desgracia... ...que renunciar a la entrega de premios... ...pero no renunciamos a, en esta posibilidad... ...con esta entrevista a decir... ...a quién teníamos que, que reconocer este año... 2020? ¿Quiénes son los eh, galardonados por la Asociación pues, de Informadores que todavía, el, todavía no van a recibir el Datildor? No, pero lo van a recibir, vamos, no, estamos pensando cómo hacerlo en la primavera 2021 y juntar eh, precisamente los, los premios de los de 2020 con los de 2021, porque lo que no podemos hacer de ninguna manera ...es eh, no entregar estos premios presencialmente... Eh, con, la, pues, eh, ...con la gente, con, lo, con las diferentes asociaciones... Es un, ...no olvidemos nunca que el Dacildor ...es un reconocimiento a la labor... ...de un sector de la población en pro de elche ...entonces esto tiene que ser presencial, ¿no? Bien, pues eh, en el 2020 nosotros eh, reconocimos la gran labor del archivero y patrono del misterio, Joan Castaño García, por toda una vida dedicada a la investigación de su ciudad, al Museo Paleontológico de Elche, al MUPE, y a la Fundación Sidaris, que van juntos, que creó y gestionó eh, este, este museo. Y lo consideramos, que, consideramos entonces que había que premiar, premiarlo por su singularidad. Su política de conservación y divulgación de nuestro patrimonio y eh, a nuestra guerrera, es decir, la sección femenina del Club de Palomano Elche, por los grandes logros deportivos eh, a lo largo eh, de, del año. Y creo que, sinceramente, nuestra guerrera está arrasando otra vez. Y no sé si vamos a tener que darles dos premios, porque, vamos, es tremendo estas chicas. Yo creo que se lo merecen tanto Joan Castaño como el MUPE, Museo de Referencia Paleontológico, como las ya guerreras. Genoveva, ¿por, ¿por qué eh, supongo que la decisión no tuvo que ser eh, fácil, a, a adoptar el de aplazar esta entrega de premios, porque el Gran Teatro está abierto. Nosotros eh, claro. teníamos el previsto en mayo, luego sí. lo dejamos para noviembre y, finalmente, sí, habéis para... dicho, 2021… Eh. Vamos a ver, eh, en octubre, cuando vimos cómo se encaminaba la cosa, porque a finales de octubre ya era bastante claro que la cosa iba por mal camino, ¿no? Y casi a primero de octubre. Nosotros teníamos reservado el gran teatro para el 5 de noviembre. Eh, ya nos, estuvimos trabajando con, eh, con Cultura en el ayuntamiento y todo eso para ver eh, ¿cuántas, eh, ...cuántas plazas podíamos tener eh, con toda la prevención y toda la higiene, etcétera... Eh, era, ...era difícil, muy difícil porque se nos hubiera quedado en 60 80 plazas... ¿eh? Eh, ...con toda la medida de seguridad, cosa que me parece estupendo como lo están haciendo, cuidado... Eh, ...pero... Mm, ...obviamente... Eh, ...solamente las guerreras... ...con el equipo, sus familiares... ...sus amigos... ...pues ya hubieran ocupado la mitad del canteatro ...¿vale? Lógico, no hubiéramos cabido... Eh, ...no, no hubiéramos cabido... ...y hubiera sido un, un acto muy delucido... ...porque te vuelvo a repetir... ...y tú lo sabes... ...que lo que se pretende es rendir un homenaje... ...prácticamente a esta gente... ¿eh? ...entonces si no hay público... ...pues... ¿eh? Claro. ...es verdad que... ...habíamos pensado en que se iba a retransmitir por, por streaming, es todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero el calor humano que desprende y nunca mejor dicho, un acto presencial, pues no lo tiene de otra manera, ¿vale? Por supuesto. Entonces, claro y... Hemos decidido aplazarlo. Pues esos abarrazos, ese reconocimiento vendrá en 2021, ¿no crees, Geno? Tú eres periodista. <risa> Espero que sí. <risa> bueno, tío... Espero que la vacuna ya estará en marcha, pero ya... Ya bueno, no sé efectivamente, <risa> tantos anuncios de vacuna ya es una cosa que te, te hace sospechar, bueno, ¿no? Sí, sí, sí, sí, yo no sé qué va a pasar con la vacuna, eh, pero bueno, en fin, eh, yo por lo que me toca, soy de la primera en la que van a vacunar por vieja y por alto riesgo, o sea, sí, espero, espero, poder montar la gala con, con toda la gente en, en mayo. Pues, y la vacuna no me haya hecho nada. Pues eso, esperemos, <risa> que la vacuna haya salido, eh, como dice Pedro Sánchez, que en mayo ya estará, y que ¿Es todos igualdad? estemos vacunados, que aceptemos esa vacuna, que no la rechacemos sí. y que sea no, eficaz. Me... 100%. Desde luego, por la cuenta que nos trae eh, sí. las personas mayores, eh, pues no tenemos otra, ¿eh? No, no, Porque... hay, y, y bueno, y la Asociación de Informadores tiene muchos asuntos pendientes, tiene mucho que eh, dar. Ya te digo, dentro de poco vamos a convocar otra vez, eh, os llegará ya la convocatoria, para la elección de los, de, de los El nuevos Dátil Bien. ¿Eh? Así que ir pensando... Uh -huh y ir proponiendo los candidatos de 2021 efectivamente efectivamente un, un abrazo Genoveva y gracias gracias, gracias por trabajar <risa> otro abrazo <risa> hasta luego 101.4 Telehealth Radio Marca cuando pienses en madera piensa en maderera Ilicitana.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 23 minutos y antes de la ronda de noticias y demás entrevistas vamos a continuar con la música que teníamos preparada, hemos comenzado con Rosana y luego hemos eh, seguido con la música del pasado con Nino Bravo y también con Cecilia y ahora vamos a recordar, vamos a seguir con esa nostalgia del pasado, nos vamos a la década de los 70 para recordar a Janet, al uno de sus éxitos, por qué te vas, que alcanzó el número uno de las ventas de las listas musicales, no solo en España, sino en otros países, tras aparecer en la película Cría cuervos y esta a ganar el Festival de Cannes. Porque te vas como cada noche desperté, pensando en ti y en mij. 1.4 Tele Elche Radio Marca. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar.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 Eroski Elche, ahora más que nunca contigo. 101.4 Teleelch Radio Marca. La glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las diez y media de la mañana y antes de la ronda de noticias saben ustedes que estamos hoy muy pendientes de la actualización de los datos de contagios aquí en Elche, la actualización que realiza cada martes la Consellería de Sanidad, martes y viernes es una actualización de los datos por municipios, por eso estamos muy pendientes hoy y se les daremos a conocer cómo está evolucionando la pandemia en nuestro municipio en Elche en unos minutos. Antes. Ya en la recta final del programa vamos con la última de las entrevistas de hoy, porque ciudadanos, colectivos eh, ciudadanos comprometidos con la historia, como el joven José Luis Lara, quien lo tuvimos en este mismo programa hace meses por su hallazgo de marcadores solares de la edad del bronce en la zona del pantano, pues ha emprendido una campaña de recogida de firmas para proteger Ahora otra zona del Elche, la finca del Arsenal, de protegerlo de ese desarrollo urbanístico que se ha programado en esta zona situada al final del file de Faro y que espera la resolución ahora de cultura para comenzar la construcción de casi un millar de viviendas, ya que los promotores cuentan desde hace años con el plan parcial del sector aprobado por el Pleno Municipal. Vamos a dar la bienvenida a José Luis Lara. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Rosmarín. Supongo que esa pasión por la historia que tienes te lleva a haber emprendido esta campaña de recogida de firmas. Eh, sí, efectivamente. Eh, en particular, pues, he decidido emprender una, una campaña eh, para recoger firmas y de momento pues, en eso estamos, para poder proteger el, el tema del arsenal. Pero supongo que habrá algún detonante porque vamos a hacer un poco de memoria. Este año, eh, en el mes de enero, vino un informe porque hubo varios colectivos que enviaron a... a la UNESCO, el expediente de la aprobación de este desarrollo urbanístico, en una zona la finca del Arsenal, rica en restos arqueológicos, pero además también en una zona que está encajada en huertos de palmeras como el huerto de la Virgen, muy emblemáticos, que, y que forman parte del palmeral histórico. Gracias a ese envío, pues hubo una resolución de la Dirección General de Cultura del Ministerio, o del Instituto de Cultura del Ministerio, en el que instó al ayuntamiento a, a que ese proyecto urbanístico podría incumplir los criterios de la lista del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, que podrían poner en riesgo la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, y poco más o menos aconsejaba al, al ayuntamiento a que pues, se realizaran más catas arqueológicas, Algo que se llevó a cabo este año en la finca del Arsenal, que terminaron hace meses, en el mes de junio. Y ahora supongo que están ustedes pendientes, muchos ciudadanos y muchos colectivos pendientes de la, de, de la resolución de esos informes arqueológicos. ¿Saben ustedes algo de, de, pues, de cómo bueno, van? De, de momento, del último informe, de la última excavación arqueológica que se llevó allí en la, en la zona del de Arsenal, que fue en el mes de junio, aún no se sabe nada. Eh, como bien has comentado, eh, es una zona bastante caliente de la ciudad de Elche, porque ya no es que solamente sea eh, un yacimiento que quizás guarde eh, una relación directa en la antigüedad con la Acudia, sino que también eh, nos jugamos un poco eh, el, el patrimonio de la humanidad. Parece, a lo mejor, eh, algo que, que no puede afectar, pero sí, porque el, el, la UNESCO, una de las condiciones es que tenemos que eh, cuidar la paisajística, ¿no? Es decir, no, no edificar eh, tan cerca o en el mismo entorno de, de palmeras. Y aquí eh, se está, de primera se está incumpliendo y se, está, y se va a, a, a crear, o se quiere crear un proyecto de una cantidad de viviendas que, de, de hasta ocho plantas de, de altura, colindantes a, a tres eh, de los huertos históricos y milenarios y que esto, pues, pues puede dañar, puede dañar lo que es el título de, de patrimonio de la humanidad. Aquí hay tres frentes. Uno sería eh, la casa histórica. Eh, otro, el intermedio, digamos, como yo digo, es el, eh, el potencial arqueológico que tiene la zona. Porque no hablamos que sea un yacimiento aislado, un, un, una excavación causal, digamos. O, no, es que hay una concentración de, de varias etapas eh, de la humanidad allí, es decir, desde época neolítica, eh, porque se encontró una, una, una, restos de una cabaña de de aquel periodo, otros elementos más de esas, de esas épocas. Luego el punto, uno de los puntos calientes lo encontramos en en época ibérica, con, con los restos de, de unos alfares que guardan relación con, con la Alcudia y claro, eh, también, también el tema de, de nacimiento romano, en fin. Y, pues ya por último, eh, árabe. En fin, ahí tenemos un, unos elementos que a lo mejor tendríamos que, que mirar aquella zona no como una zona a urbanizar, sino como una zona a proteger. Eh, como he dicho ya, por último, el último punto más caliente, más gordo, sería el tema de, de los huertos. Pues José Luis, lo has explicado muy bien, has dicho, eh, est estos son los motivos por los cuales te ha llevado a emprender esta campaña de recogida de firmas, pero eh, te habrás preguntado el por qué el ayuntamiento aprobó este desarrollo urbanístico, porque la zona eh, sabían que era arqueológica y hay un informe del arqueólogo pues, o del director de... Pues de sí, hay dos, dos informes, eh, bueno, hay dos, dos memorias de excavación. Eh, una del 90, otra del 2000 poco, a mí no me acuerdo muy bien, eh, estamos esperando esta última, o se está esperando esta última, y yo no, no sé por qué, bueno, el ayuntamiento qué motivos ha, ha pensado. Es decir, yo lo que sí que sé es que esto no es compatible con el tema del eslogan de Elche Capital Verde. Es decir, se quiere conseguir una, capital, una ciudad europea con paisajística, con entornos verdes, ecológicos todo eso está muy bien y yo soy el primero en firmar para eso pero claro eh, si dañamos la principal una de las principales herramientas para que Elche sea una ciudad sostenible ecológica y verde que es el huerto ya no es que te quiten el título sino que si estás talando tu propio huerto tu propio eh, tu propio bosque dentro de la ciudad eh, luego no es compatible con el tema de Elche capital verde no es solamente es eh, hacer carriles bici para que la gente deje de circular en vehículos o otros temas similares, sino es también eh, dotar a la ciudad de, de, una, de un carácter eh, ecológico, ¿no? Pues, ¿Cómo se puede hacer? Pues eh, musealizando más de un huerto, protegiendo las, las estructuras, infraestructuras milenarias eh, uh -huh. que dieron, dieron um, a crecer al huerto, a, a los huertos, al, al conjunto del palmeral ilicitano. ¿no? Todo eso está abandonado, uh -huh. es decir, hay huertos que están, están cuidados, pero luego el 70% de los huertos, 80% de los huertos están a la mano de Dios, como aquel que dice. Mira, si uno es muy lejos, ahí hay tres huertos que están en peligro, como bien has dicho, pero, por ejemplo, hace uno que hace años desapareció y es el, el Orde del Cañón. El Orde del Cañón es justamente lo que hoy eh, ocupa un, unos edificios de, enormes, de viviendas, que están al lado del, del, del hipermercado del, del líder que está allí, ¿no?, Ese huerto eh, se, se, arrasó, se arrasó, o sea, no, no queda nada de ese huerto. Eh, a día de hoy hay, hay unos edificios. Yo no digo que no estoy en contra del progreso de la ciudad, ¿no? la gente tiene que vivir, tiene derecho a vivir. Pero, dada la, en la época en la que estamos, a lo mejor hace falta un pensamiento en verde y empezar a, a preocuparnos ya por, por los huertos. Y a lo mejor el punto de partida podría ser el tema del arsenal, ya no solamente por lo ecológico, sino por el tema palmeral además del palmeral y del potencial arqueológico, has dicho que también queréis proteger la casa señorial del Arsenal. ¿Está Correcto. incluida en el, catálogo, en el catálogo de edificios protegidos? No, lamentablemente no. no según de entendido no. Y es una lástima porque es una, una de las pocas casas con este tipo de arquitectura de, del Camp Belch. De eh, y bueno, eh, siempre pasa igual, ¿no? Digamos que... Mmm, Siempre nos preocupamos o se preocupan en, en las políticas elicitanas el, el tema de traer a, a la dama de Elche, que eso está muy bien y tal, pero para traer a semejante elemento primero tenemos que arreglar lo que tenemos en casa. Y lo que tenemos en casa es un montón de yacimientos que se podrían musealizar. Eh, hay un montón de huertos por arreglar, por adecentar. Y bueno, por todo lo que estamos hablando, entre esas cosas también está esta casa o este tipo de casas que encontramos eh, alrededor de Elche o en el campo de Elche, ¿no? Hay un conjunto de enclaves eh, patrimoniales históricos que se podría se podría musealizar y y bueno pues eso hacer bien los deberes por ahí. ¿Os habéis reunido con miembros del equipo de gobierno para plantearles precisamente el poder no, no, mejorar? En el o... No, en eh, momento no. Esto del tema de recogida de firmas se hace a través de Change.org. Eh, ...y eso es una iniciativa mía particular... ...hay otros particulares... Hay, ...como bien has apuntado ahí asociaciones... Eh, ...que bueno, que estamos... En, ...estamos viendo ese tipo de, de cosas que nos importa... ...ejerciendo nuestro derecho yo por lo menos... Eh, ...como derecho de ciudadano a... ...a que oye, no me destrocen el paisaje de, de mi ciudad, ¿no?... ...porque claro, es que... Eh, ...yo siempre pienso que, bueno, sí, el terreno será de alguien... Pero, ...pero el entorno y todo es de los demás... ...entonces que dos personas en un despacho no decidan eh, lo que se va a hacer ahí así porque así. Yo no me quiero ver ahí una, una masa de, de hormigón una vez más estropeando el, el palmeral y el Si puedes meterte en, un, en algún otro programita que hay de, de mapeo, ¿no? de, de, de esos de satélites y demás, y te vas a, a imágenes, por fotos, te vas a imágenes de la década por ejemplo, de los 50, y vas pasándolas en adelante, vas viendo como poco a poco el palmeral va desapareciendo. Es decir, te vas a imágenes de los años 50, tenemos un palmeral frondoso, te vas a imágenes de los 70, la cosa ya empieza a menguar, te vas a los 90, ya está medio menguada hasta la actualidad. Entonces yo creo que dada la época en la que vivimos, eh, que ahora se está dando el paso a las, eh, a las energías renovables, a, a todo este movimiento que está habiendo… Eh, pues quizás deberíamos de eh, empezar a hacer ya algo con el, con el tema del, del palmear del titano porque porque nos lo pueden quitar en cualquier momento también ¿no? pienso yo tiene una declaración como patrimonio de la humanidad está muy protegido y además una ley que está a punto de, de aprobarse bueno dicen que está a punto de aprobarse en Scars Valenciana uh -huh. Eh, José Luis, de todas formas, la campaña en James.org ha comenzado ¿cuándo? ¿Cuántos días lleva esa campaña y cómo está pues, yendo? Pues mira, lleva, lleva tres días aproximadamente, eh, fue el, el, el sábado y, y bueno, lleva de momento más de 500 firmas. Así que cuando tengamos una cantidad, pues ya la mandaremos a, a que tengamos que mandar pues, para que nos hagan caso y concertar una reunión como bien antes has, has apuntado. Claro, concertar una reunión con el equipo de gobierno y ¿cuáles son vuestras peticiones? Con, con el aval de las firmas, las que podáis obtener, ¿cuáles son vuestras peticiones? ¿La paralización de ese, de ese proyecto urbanístico que está aprobado en el Ayuntamiento y que podría acarrear indemnizaciones a las arcas municipales? A ver, mmm, yo, por mi parte, lo que yo quiero es que lo que se haga allí se haga con cabeza se haga de una manera sostenible. Edificios de obra, de obra nueva, vacíos, sobran muchos en Elche. La Unión Europea eh, de cada vez en cuando nos pega un tirón de oreja a España en, a nivel general por construir, eh, eh, o seguir aún con la idea del ladrillo, que ya está desfasada y crea precariedad y contamina y demás. En Elche eh, a, a A grandes a, pinceladas aún se están haciendo ese tipo de adaptaciones Esta sería una de ellas. Yo no estoy en contra de que no, la ciudad no esté en, esté en progreso, pero el progreso que se haga, que sea ya, y sobre todo, sea cerca de huertos o en huertos, que sea ya de, un, de una manera sostenible. O sea, ahí se puede hacer perfectamente un, un, un centro de interpretación de, del palmeral histórico, al aire libre, una especie de agua de naturaleza. Y eso genera trabajo. De la otra manera, lo que se está haciendo es hacer boquetes, edificar cerca del río, eh, muy cerca del río, muy cerca de, lo, de los huertos, y eso no, eso no es compatible con lo que dice UNESCO y tampoco es compatible con el informe con el técnico del Ministerio de Cultura. Pues, des, pues te agradecemos que nos hayas explicado esta recogida de firmas, los motivos que, que hay detrás de la misma, tu pasión por la historia que te ha llevado también a ver y analizar esa zona que es la finca del Arsenal, pero me gustaría antes de terminar preguntarte cómo va ese estudio, porque viniste aquí hace meses para presentarlo, de esos marcadores solares que encontraste desde la edad del bronce en determinados puntos de la zona del pantano, ¿cómo va tu estudio de campo, o tu investigación de campo, allí, bueno, en esa zona como es, es la del pantano? Sí, esto es un poco amateur, es decir, esto está, eh, al día de hoy hay más gente conmigo, entre ellos eh, hay una, un astrónomo, y bueno, eh, se ha comprobado que sí, que algunas de estas esculturas, algunas de estas cazoletas o petroglifos, sí que pueden guardar relación con los hosticios y equinoccios, Y, y nada, y hay, de momento estamos recopilando y ya con tanta cantidad pues algún día nos enteremos a, a ver qué vamos a hacer con ello. De claro. momento, cosa que vemos, cosa que de, también denunciamos por el campo cuando vamos. Claro, eso es lo que iba a preguntarte. La zona del pantano sí está protegida, al menos el equipo de Correcto. gobierno intenta tramitar esa declaración de paraje natural. Uh -huh. Y con la ruta de la senda del pantano supongo que la habrás visitado más de una vez, ¿no? Correcto, sí. Pues José Luis Lara, muchísimas gracias por explicarnos tu iniciativa. Gracias a ti, Rosmerín. 101.4, tele Radio Marca. ¡Paquito!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 All <sighs>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 ...una ciutat neta i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als continuidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al punt net a la Iotja, al Parc Agroalimentari l'Alcúdia o en Carrús, carrer Piaña 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, porta a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ya estamos en los últimos 11 minutos y los dedicamos a la ronda de noticias porque está con nosotros eh, Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Hoy hemos tardado un poquito más porque hemos aprovechado para que Consellería actualizara los datos del de COVID en Elche, de la pandemia. En Elche tenemos ya datos actualizados y tenemos una de cal y una de arena. La de cal, o sal. El... Es que ha subido el número de fallecidos. Hay cuatro fallecidos más cuatro fallecidos este fin de semana en Elche. Hemos pasado de 32 a 36 personas que han fallecido. Luego explicaremos por qué siguen subiendo los fallecidos pese a que baje el número de contagiados y baje por tanto la incidencia. Este fin de semana se han notificado 162 casos y, por tanto, la incidencia ha bajado a 212. Hemos pasado de los 284, en el que estábamos el viernes, a 212, con lo cual se confirma que la curva de la pandemia va bajando. Uh -huh. eh, es verdad que en fin de semana saben que se notifican menos casos, pero bueno, la bajada es bastante grande, eh, de 284 a 212. Y por tanto, eh, pues eso, la curva va bajando, aunque el número de fallecidos va subiendo. Y es que hay un desfase entre el número de fallecidos y el número de contagiados. Obviamente, cuando alguien se contagia, si se le complica, pues no fallece en el momento, sino que fallece a, los, a las semanas, meses. Y ahora estamos padeciendo los fallecidos de quienes se contagiaron en octubre, en el puente del 9 de octubre. Es decir, hace un mes, cuando hubo esa explosión, que eh, no, lo notamos en la incidencia, lo notamos en los casos a los 15 días del 9 de octubre, bueno, pues ahora de aquellos barros, estos lodos, Y el número de fallecidos pues, no para de crecer. En las últimas semanas hemos pasado pues, eso, de un fallecido a la semana, a dos, y ahora mismo a cuatro fallecidos este fin de semana. Es la nota negativa. O sea que la segunda oleada nos ofrece los mismos muertes que nos ofreció eh, la, primera. la primera. Es terrible, ¿no? Estos datos son demoledores. Son demoledores. Eh, la parte positiva, por no acabar tan tristes esta ronda, es que por lo menos el número, las UCIs sí. no están tan llenas porque los tratamientos funcionan, porque se cogen a tiempo, y es verdad que quienes se agrava, pues se agrava y acaba sí. desgraciadamente acabando en fallecimiento pero el resto de casos pues, no, son tan, no, son, no, no están tan saturados, los hospitales como estuvieron en la primera ola. Aún claro. así, prevención, precaución, mascarillas, sí. metros y distancia. Sí, la incidencia baja, eso es una buena noticia, eso significa que las medidas restrictivas están funcionando, espero que continúen, porque la verdad es que la última actualización de ayer, la consellera estaba diciendo que de los 56 brotes que se habían detectado en la Comunidad Valenciana, 6 Son de aquí de Elche, seis son 20... de Elche, con 29 casos, 29 personas. El que más preocupa es un brote, no se dice obviamente dónde, pero un brote con siete personas contagiadas. Recordemos que el número máximo de personas que pueden estar juntas son seis mm. con lo cual hubo un brote de siete personas que se han contagiado. Ahora que tendrán que ver dónde ha sido, porque si no se pueden reunir más de seis personas... En fin, esperemos que con estos datos no se apliquen más medidas restrictivas. Es al menos lo que pide la Asociación de Hostelería, que hoy, por cierto, se ha presentado sí. una nueva plataforma. Lo llevamos anunciando uh -huh. aquí en Teleelx Radio desde hace una semana. Saben que los hosteleros están divididos. La asociación, que nació durante la pandemia, es más beligerante. Y los eh, hosteleros, que no están tan de acuerdo en ser tan, eh, pues, tan guerreros, tan reivindicativos, se han salido y han pasado a una plataforma que hoy se ha presentado Curiosamente, con el mismo presidente y vicepresidenta que estaban, pues ellos se han pasado a esta plataforma, se sí. han cambiado. Ahora Paqui Solves es la presidenta y Fran Mora el vicepresidente sí. de esta nueva plataforma. Entrevistamos a Paqui Solves aquí y ella hace misma lo semana, dijo hace una semana y ella misma lo dijo. Hay dos líneas de trabajo, una de ellas no la comparten y por eso se han marchado de la asociación para formar esta plataforma. Pues hoy se han presentado formalmente ante toda la sociedad. Y además de la presentación de la plataforma hoy martes, ¿qué más tenemos en previsiones, Salva. Pues más Plan Edificant. Llevamos semanas hablando, viendo todas las actuaciones que se están poniendo en marcha. Hace un, dos años decíamos uh -huh. que el Plan Edificant era todo papel, era todo claro, anuncios pues... y proyectos y ahora pues todo son fotos. Cada tres días el alcalde con la concejal uh -huh. de Educación y el concejal de Infraestructuras pues visitan un punto de la ciudad. Hoy están en el Montserrat Roche, donde están realizando esas obras, eh, visitando sí. esas obras de mejora allí, en el Montserrat Roche. Pues muchísimas gracias, Salva. A la una volvemos otra vez a escucharte y a verte. Pues aquí estaremos para contar todo lo que ha ocurrido en Elche, eh, alrededores y sobre todo con los datos más pormenorizados de la pandemia. Gracias. Nosotros continuamos esta ronda de noticias porque nos quedan ya muy pocos minutos, Alba. Y vamos a continuar un momento con la sintonía deportiva y con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se medirá al Club Deportivo Buñol en la Copa del Rey. La eliminatoria se disputará partido único en la semana del miércoles 16 de diciembre en el campo Beltrán Vagena de césped artificial. Se trata, por tanto, de un desplazamiento cercano para el equipo de Jorge Almirón. El conjunto valenciano milita en regional preferente Y eliminó en las rondas previas al Benícarlo y a la Unión Deportiva Guía Canario. El Club Deportivo Buñol está entrenado por Adrián Ferrandis y es el líder del grupo 3 de su categoría tras sumar cuatro victorias y un empate en las cinco primeras Jornadas. Curiosamente, el club está celebrando esta temporada su centenario. Por tanto, el Elche se medirá a un regional preferente, eso sí, eh, en el mes de diciembre. Ahora mismo, toda la atención está puesta en el Levante. Y es que vuelve la primera división tras el parón este pasado fin de semana por la selección nacional. Que, por cierto, esta noche juega un partido importante contra Alemania para la clasificación de la Copa de Naciones. Para el encuentro frente a los Granotas... El técnico blanquiverde no podrá contar con Emi Rigoni, con ese esguince clavicular que le mantendrá apartado un mes de los terrenos de juego. Fidel está prácticamente descartado con una micro rotura fibrilar y la única o la mayor duda puede ser la de Edgar Badía, aunque todo parece indicar que llegará a tiempo para ese partido. Otros hombres como Sánchez Miño, Víctor Rodríguez, Guido Carrillo... Eh, además de eh, Lucas Boyé, eh, todos ellos en principio llegarán a tiempo para ese encuentro, con lo que el técnico dispondrá de 22 jugadores profesionales. Un entrenador que está haciendo hincapié una y otra vez en todos los entrenamientos, tanto de la semana pasada como de estas, en el sistema defensivo, intentar ser más sólidos, más rocosos. En el momento en el que no se tiene el balón y también ser no solo efectivo, sino generar más ocasiones de gol cuando se tenga la posesión del esférico. Recordamos, Levante-Elche lucha por la permanencia, el Levante abre la zona de descenso, el encuentro será el sábado a las 2 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo.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 Mol, buen día. Si ayer alcanzábamos temperaturas que en el sur del Candelch de rozaron los 28 grados, eh, para la jornada de hoy, con el viento de componente marítima, apenas van a rondar los 22-23 grados. Y es que durante la madrugada ya hemos tenido cielos prácticamente despejados, con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo bajo. Temperaturas que en el sur del Candelch de han bajado durante esta madrugada valores en torno a los 14-15 grados, aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 16 grados. Para esta mañana ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, situación de viento en calma a partir de mediodía y durante la tarde se activará el viento flojo de sureste, viento que va a tratar de suavizar las temperaturas o mejor dicho bajarlas, una tarde también marcada por el paso de nubosidad sobre todo de tipo bajo y relativamente soleada, alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 22-23 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, ambiente soleado intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo temperaturas máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14-15 grados y es que a partir de mediodía se seguirá activando el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. El jueves pocos cambios y a partir del viernes mayor aporte de nubosidad, se podría escapar entre viernes y sábado a alguna gota o precipitación de carácter débil y seguirán bajando las temperaturas máximas que quedarán por debajo de los 20 grados. Hasta luego. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 Y hemos llegado ya a las 11 de la mañana, ya está con nosotros Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos, con ella les dejamos, y también con la canción de Melody, Las Cosas del Amor.